Un una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Gustavo Arribas apeló la negativa de dejarlo salir del país y la fiscalía se opuso. El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión anterior pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque la negativa a concederle el permiso del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. Arribas, quien se encuentra procesado en la causa por presunto espionaje ilegal, sostiene que la decisión del juez es arbitraria y desproporcionada. Luego de ser rechazada la apelación por la Fiscalía, deberá resolver la Cámara Federal de la Plata. San Luis. La provincia registró la primera muerte por coronavirus en una mujer de 87 años. La paciente que se encontraba internada en la terapia intensiva del Hospital San Luis contaba con múltiples factores de riesgo a causa de sus patologías. La provincia contabiliza 311 casos, de los cuales 272 se encuentran activos y 38 recibieron el alta médica. Entre los que cursan la enfermedad, 5 se encuentran en salas de cuidados intensivos, en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica. El defensor de Independiente Alan Franco dio positivo en coronavirus. El club informó que el jugador se realizó un hisopado PCR ya que un familiar había presentado síntomas de la enfermedad. El comunicado de la institución de Avellaneda añadió que Franco está en buen estado de salud, sin síntomas y ya cumple con el aislamiento preventivo. Franco, quien semanas atrás renovó su contrato con El Rojo hasta el 2022, es el segundo caso de coronavirus en el plantel de Lucas Pusineri, luego de lo sucedido con Fabricio Bustos. Más información en www.telan.com.ar Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica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 locuciones, conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia. Conducción, Arián Solero Calvert, y quien les habla, Mario Sargas. Los jueves de catorce 15 por Radio Raja. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense.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 los jueves desde las 18 horas en Radio Gráfica Gráfica Campichuelo diseños, intercalados encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita Gráfica Campichuelo Campichuelo 553 llamanos al cuarenta y nueve Gráfica Campichuelo Rock bank SOUL, BLUES, ACTUALIDAD MUSICAL, RECITALES, ESCENAS, TENDENCIAS Y MUCHO MÁS. LA PUERTA, JUEVES 22 HORAS, TU PROGRAMA DE MÚSICA. CITRAJU CABA, EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.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 Que la gente no me escuche Me va a desaparecer, desaparecer. apaga la tele Y encendé la radio <risa> Quédate en casa Radiográfica Un barbijo que te cuida Pero van las orejas Fin de espacio publicitario Desde el barrio El show periodístico de Radiográfica Conduce Claudio Orellano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 Ayer todo un éxito el lanzamiento de la compañía Radio Teatro, una gran repercusión eh, a nivel nacional para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para bueno para Radio Gráfica, para la Cooperativa El Descubridor, para quienes hicieron posible esto que estamos disfrutando. Recuerden, primer eh, capítulo, lo pueden encontrar todos juntos eh, en su totalidad el domingo al mediodía, eh, mientras tanto, 12 y 10, y a las 6 menos 10 a la tarde uh -huh. y a la medianoche también van a poder ir escuchando los fragmentos de este capítulo para ir siguiéndolo eh, día a día en la radiografica.org.ar si uno baja baja baja bajo de todo este, va a poder encontrar la sección especial de radio Tero para ir siguiéndolo para escuchar los capítulos que se perdió obviamente los adelantos eh, salen en vivo y al aire y luego van a ser publicados Eh, para que uno pueda ir siguiéndole este la pista al Radio Teatro de la Compañía. Exactamente. Seguimos con la historia. Además, eh, la historia. el día de hoy de Ernesto, lo, lo conocimos, uh -huh. ayer era Ernesto, que quiere hacer la obra La muerte de un viajante de Arthur Miller y que bueno, tiene algunos inconvenientes porque no tiene el lugar, él trabaja de fletero pero hace teatro en un club y quiere llevar adelante esta obra y como dijimos, tiene dificultades así que veamos cómo sigue toda así esta es, historia sí, La Mutual ratito. le dijo, tengo un 15 en, en el salón tengo que un barmix tengo una fiesta de fin de año y no te puedo dar la sala y por Ernesto, bueno, tendrá que buscárselas para encontrar otra sala y encontrar eh, también a su, a su elenco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 Radio Teatro Después de recibir la noticia de que no podrá usar más el salón de actos de la Mutual de Fleteros para hacer teatro Ernesto Enríquez decide que armará una compañía itinerante Para llevar su versión de la muerte de un viajante por todo el país A Ernesto se le ocurrió convocar por Facebook al casting de actores para armar su elenco Pero no esperaba que acudieran tantos y tan tumultuosos Ah, una jauría Y son todos pendejos bueno, para el papel de los hijos alguno habrá que sea bueno Pero para el de la esposa Tranquilo Ernesto, relajate, respira profundo no, no. Oh, me acuerdo de aquella audición en el San Martín Para el seminario de Estrada Una tumba parecía Mientras esperábamos el turno Cuando me acerqué a Listo Cruz para pedirle fuego Me sacó Carpien Silencio, pibe, me dijo Me estoy concentrando Desde entonces fui mi ídolo en cambio, aquí, en la que me metí, es Trapper. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, silencio. Silencio, por favor. Por favor, vamos a empezar el casting. A ver, vos, muchacho. ¿A mí? Sí, al escenario, sí. Lee el parlamento de Beto. Ok. Ok. Cuando dejé el secundario me pasé a la pesca de algún con con chavo con conchavo, con chavo. con chavo, silencio, por favor. Con chavo significa empleo, joven. Ah, mirá vos. Servir las mesas o lavar platos en un bar de Morón Morondán Morondán bueno, Morondanga. Está bien. Está bien. Eh, que ¿qué pasa el siguiente? No, no, no, no, usted no el de barba. Mientras tanto, Mabel, la única mujer adulta del grupo, espera su turno al lado del joven Lorenzo, que está absorto en su celular. ¿Vos no estás nervioso? Digo, ¿cómo estás todo el tiempo mirando el celular? Yo estoy que me como los codos. Es que es la primera vez que me animo a casting. Ay, espero no olvidarme la letra. Me la estudié toda de memoria. ¿Me la podés tomar? No vale la pena. Está mal escrito, no es el original. Pero gracias, a, a ver usted Usted está llamando a vos ¿Eh? Usted, usted el alto, galancito Me llamo Lorenzo, señor Todos callan mientras Lorenzo sube al escenario ¿Viste quién se creyó que es? Se para el escenario como si estuviera en su casa Un coso agrandado No sé lo que puede pasar en mi interior Debo tener un sentido muy desarrollado de la competencia. He echado a perder a esa chica. Y para colmo, ahora no sé cómo desprenderme de ella. Es el tercer hombre de la empresa. Ila, es que llega tarde al casting con su gato Bowie. ¿Ya empezaron? Ay, hace rato. ¿Qué te trajiste? Es Bowie. Dicen que a los gatos no hay que sacarlos de la casa. Agáchese, Ah, sí, pero mi gato es Lo diferente que da... Lo que ah. siente para usted No, no, no, nada de aplausos Esto es un casting A ver usted Señora, y, y, y la chica La del gato Y así es como Ernesto decide quedarse Con Lorenzo, Mabel y Lila Y despedir al resto Ustedes tres permanezcan, por favor, en el escenario, los demás pueden irse. Eh, muchas gracias a todos, ¿eh? Papá, esto me hiciste perder la tarde, viejo puto. Eh, una pregunta, ¿usted va a interpretar a Willy Loman? Sí, así es. Y la señora a su esposa. Ay, no, no me lo puedo creer. Loman tiene dos hijos varones, supongo que yo voy a ser uno de ellos, pero... ...la chica... ...¿para qué la hizo quedar a ella? ¿Para